Bueno, pues del otro lado del teléfono tenemos a Juancar de Baracaldo, de Berriochoac, que va a ser colaborador de Auzo Ochac, pues una vez al mes, como otras cuantas el cartes. Buenas tardes, Juancar. A racha el A racha el dedo, no da. Y bueno, pues eh, hace un mes o un par de meses os entrevistamos aquí en Austo y bueno, como estamos poniendo en marcha esto de las colaboraciones mensuales, pues pensamos que era una buena idea invitaros a, a participar, pues porque con el tema de la exclusión social, de, de la precariedad, pues sois una de las eh, asociaciones referentes en Euskal Herria, pero por si acaso, si todavía hay alguien que, que nos conoce por aquí, pues te voy a pedir de hacer un, una pequeña presentación de la asociación. Intentaré eso breve. Pues en concreto surgimos en un lejano año 1992, y hasta aquí, en estos 18-19 años de historia, sobre todo lo que nos hemos centrado, y bueno, un poco también lo que nos caracteriza, incluso el mismo nombre del código, que Berrio Ochoa sería el nombre y el apellido sería Plataforma contra la exclusión Social. Y por los derechos sociales, un poco eso, el ámbito de actuación, esto lo refiero pues eso, al tema del desempleo, la exclusión social, la precariedad y un poco también toda la problemática relacionada con la vivienda. Un poco centrado sobre todo en el municipio de Baracaldo, que es nuestro principal ámbito de actuación y después un poco más a nivel general, sobre todo con todo lo que tenga que ver, pues con las leyes, decretos, reglamentos, con el de las prestaciones sociales y un poco que vitamina, pues la diputación de Icaya o el gobierno vasco. Uh -huh. Y una de vuestras características es, eh, sobre todo, la forma que tenéis que traba de trabajar. una de Uno de los pilares del proyecto sería la oficina de, de información, ¿no? Sí, después, eso, en el año 97, en noviembre del 97, decidimos abrir un punto de información. Eso refería un poco a las prestaciones sociales y sobre todo el ámbito, o sea, con la idea un poco, por un lado, de informar y por otro lado, sobre todo, de acercarnos a la gente que sufre en primera persona con su nombres y su apellido, su situación personal, eso, la, pues las situación de carencia económica para llegar a fin de mes o problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda y un poco no solo para decirle, pues oye, esta silla sí es donde puedes apoyar su ditana, sino también con el ánimo de ir un poco más allá. no decir, esto no es una ayuda, no es caridad, sino en el fondo lo que está reivindicando es un derecho que poder vivir dignamente en esta sociedad y que es de justicia social un poco el que se reconozcan estos derechos, ¿no? Entonces, un poco tendría que animar a la gente a la lucha, a la movilización, pero un poco también lo que queríamos, o sea, no... Eso, cuando hablas muchachos del paro, del desempleo, de los desahucios, pues bueno, utilizas así grandes cifras o números muy fríos, y lo que queríamos era buscar una herramienta que nos permitiera conectar con la gente, eso, de carne y hueso de nuestro municipio, para partir de ahí, pues un poco alentar lo que es la movilización. Uh -huh. Eh, aunque sea igual frío yo te voy a eh, pedir esos esos datos de pues tanto de Saucios eh igual con eso también y luego intentamos conectar un poco también con con quien esté padeciendo esa situación e intentar de llamar a la movilización que es un poco lo que el objetivo final, ¿no? Eso es, sí, un poco eso, hombre, lo que pasa es que ahora pues no bueno, es que falta de los medios de comunicación un ha sido sí, otro también, ¿no? lo que están aumentando son las cifras de desempleo, más a más qué pasa Siempre sí, son unos miles más las personas que se quedan empleo, con lo que eso supone. ¿no? Pues más el, hace poco salió que en el mes de febrero, digo de enero, había un mental desempleo en Euskadi Ría, casi 11.000 personas. ¿no? Y nos volvía situada en cifras de hace 20 años, no o sea con lo que supone ser retroceso. En fin, claro, las condiciones laborales de la gente no son las de hace 20 años. Aquí ¿no? junto a lo que han supuesto las reformas laborales, las situaciones de precariedad, la verma de derechos y tal un poco cómo se accede pues, al subsidio de desempleo. ¿no? Y a la vez, en hace poco salió el dato de que eh, en los nueve primeros meses del año 2010 mil, casi 1.200 familias de Uscalerria han sido desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca. ¿no? Entonces vemos que hay dos elementos que están intimamente relacionados. ¿no? Por un lado, el tema del aumento del desempleo y el aumento de los desahucios. Y un poco como colofón... Claro, lo que basta a estar es que claro desde las administraciones no se ha visto ninguna medida para paliar estas situaciones. ¿no? Es más, lo que vemos un día así y otro también con las vigentes leyes que se han aprobado es que lo que se recorta justamente son las prestaciones sociales, los derechos a los que tienen eh, las familias para acceder o para poder descubrir sus necesidades básicas. Entonces, lo que estamos viendo es que mientras se dan millones y millones a las bancas o sean excepciones fiscales a las empresas pues las familias que tienen más jodido para llegar a fin de uh -huh. además con, con este tema de las prestaciones sociales y así se mezclan eh, muchos prejuicios muchos sentimientos que pueden ser de, de, de vergüenza por pedir algo así de rechazo al que lo pide por pensar que es un vago cómo se, se trabaja pa, para quitar todos estos prejuicios y, y qué le dirías a la gente que igual nos puede estar escuchando y que piensa así eh... Bueno, pero pues hay dos sí creo que dos cuestiones relacionadas. ¿no? uno pula un la vergüenza que tiene mucha gente sobre todo eh son gente que puede decir que tiene una situación normalizada y que de repente an ano a la mañana eso se, te quedas en el paro se te agota la prestación por desempleo y a partir de ahí qué haces ¿no? con un alquiler una hipoteca que mantener y con el servicio de intentar comer todos los días entonces a partir de ahí acaba decir la gente que tú no estás pidiendo caridad tú simplemente estás pie. Pidiendo pidiendo que se te reconozca eso, el que puedas por lo menos eso tener un techo en el cual vivir y poder comer y subsistir y tirar para adelante. Entonces, un poco sí que le haces ver a la gente que el problema no es un problema ni por un lado individual, ni es que haya fracaso en su proyecto vital, no que detrás de todo esto hay unas decisiones políticas, hay un sistema injusto que provoca ese tipo de situaciones, no y que no es, por desgracia, no es la única persona que le ocurre. Y después, por otro lado, pues... Eh, Hay una campaña totalmente de desprestigio muy bien orquestada pues tanto desde la administración como de determinado medios de comunicación de todo el grupo grupocento la cabeza que es para ligar eso prestaciones sociales igual la fraude y justamente para como legís de cada opinión pública los recortes sociales pues diciendo que en el fondo que la gente que lo pide pues eso eh, lo asocias a vagos a defraudadores o sea gente casi cuasi de mal vivir Y es va bueno, de pues no es real, ¿no? Es más solo hace falta a los datos de qué gente cobra estas prestaciones sociales y datos oficiales, eh, resulta que el 90% es gente pensionista, lo más que, es que son con las pensiones de miseria y hay principalmente el colectivo estamos hablando de que casi el 28% que cobra estas ayudas son mujeres viudas, o sabemos lo que cobra una, lo que es una pensión de viudedad, ¿no? La miseria que es Por otro lado, el otro contingente importante que pide esta serie es el 37% de personas jóvenes o no tan jóvenes con trabajos en precario, pero eso, con sueldos bajos y que, bueno, debido a su situación de perca de lavar, pues a través de algún tipo de prestación social intenta llegar a fin de mes. Y después nos encontramos que justamente el objetivo me, menos importante es, entre comillas, el 23% de gente desempleada. Y muchas veces, incluso esa gente desempleada, lo que está cobrando es algún tipo de prestación por desempleo del INE, pero que eso, de una cuantía tan baja, producto de, de como lo yo, de la precariedad laboral, porque queda un subsidio bastante bajo, y la Administración te lo complementa hasta una cierta cantidad también baja y bastante escasa, ¿no? Entonces, quiere decir que, al final, si miras, y aparte de los grandes sitios, de los medios de comunicación, vas a la realidad, te encuentras como que eso lo desmonta totalmente, pues eso, el tipo de gente que hace de estas ayudas, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que estos datos son bastante escaladores y pueden valer para romper un poco esos prejuicios. Para terminar, eh, hablabas de, de fraude, de que es una palabra que utilizan pues contra contra esta gente que está cobrando las ayudas que mencionabas, eh, y te voy a preguntar eh dónde focalizarías tú, dónde dirías que está el verdadero fraude en esta sociedad. Bueno, yo creo que eh, todo el mundo sabe que cuando hablamos de fraude realmente existe el fraude fiscal, ¿no? Y Hace poco eh, salió un informe de un catedrático de la Universidad del País Vasco, o sea, de alguien que tiene citado un conocimiento, que es rándolo 10.000 millones de euros. O sea, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, de qué manituras estamos hablando, cuando hablamos del fíjate fiscal, que promueven, pues eso, la, las empresas, ¿no? Donde se salen muchos miles de millones de euros. Y después, por otro lado, hace poco salieron, bueno, en un juzgado que está viendo aquí en Vicaya, hace una trama de corrupción que había justamente en el área de Hacienda de la Diputación y, todo, y ha salido pues eso, un inspector de Hacienda diciendo que como la Diputación nadie había hecho la vista gorda a varias personas, a varios empresarios, y que la cifra está en buenísimo en 52 millones de euros el fraude que bueno, que se había dejado escapar por parte de la Diputación, ¿no? Entonces, pasando un volumen de millones de euros por parte de unos sectores sociales muy concretos y después se mira con lupa, o sea que ya que alguien que supuestamente fraude, que muchas veces después se comprueba con la realidad de que no es que no es cierto, cuando hablamos igual de 100 euros, ¿no? pues ahí vemos que para que se arbitran medidas y para que no. Un caso para nosotros que se ejempla es que es un municipio como Güeñez, en las encartaciones de Vicaya, en concreto, para 120 personas que cobran las prestaciones sociales, las ayudas sociales, han contratado durante seis meses a dos personas para investigar ese supuesto fraude. Mientras que si hicieran eso mismo con las inspecciones desde Hacienda para comprar el fraude fiscal, pues seguro que se recuperaría muchísimo más dinero del que ahora se recauda, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos. Eh, os volveremos a tener eh, aquí de ahí, aquí en Auzo Ochac, pues de aquí a un mes más o menos. Muchas gracias Juan Cárdez Berriochoac y, y hasta la próxima. Nada, hasta la próxima. Agur.